De verdad que hoy、pues, e la ciudad de la cultura, la ciudad de la música estar aquí,、eh, que el regimiento reforzado número 9 de Arauco, representado por la banda instrumental, esté en el 31 aniversario c i e r t o de la banda Emilio Lupi. Es para nosotros un motivo de mucha satisfacción, orgullo, ¿cierto? compartir i e r t c o un público maravilloso, precioso. De verdad que disfrutamos muchísimo o c i e r t del público y también de lo que hicimos.、Eh, mm, Nos Estamos muy contentos c i e r también o t de la recepción que hemos tenido de cada uno de los integrantes, tanto de la municipalidad como de la organización, c i e r t o que es Emilio Lupi. Y estamos contentos de ver aquí,、eh, hemos disfrutado, como le he dicho, v a r a dar la redundancia, y hemos compartido una jornada musical que va a ser inol inolvidable para nosotros. Así que、eh, solamente son palabras de gratitud, solamente son palabras c i e r t o sinceras, de todo corazón. De, de, de, haber compartido esta jornada tan preciosa musical,、eh, y en un lugar tan importante como es su día.